Bueno, ayer la técnica no nos permitió hablar con, con Pachi Mimenza, de Bildu Orozco. Hoy sí lo lo tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Pachi? Egunon, e ¿no? Egunon, bueno. Además con un buen día, ¿no? Sí, sí, un poco viento, pero bueno, ahí es bueno, está. Bueno, estupe está estupendo. Ahí el veranillo este de... De San Martín. De San Martín. Bueno, fiestas en tu, en tu pueblo, en algún barrio sí, de tu pueblo. Un barrio, ¿no? Sí, un además. barrio, bueno. Oye, eh, esto de... de la... entre los partidos, entre las, la oposición y los partidos de la del el partido del gobierno, parece que no, no tiene vías de, de tener un, un cauce, digamos, de, de solución ¿no? de, o de entendimiento. Parece que sigue ahí la cosa enquistada, ¿no? Pues llevamos sí, ya vemos que, que alguien no está dispuesta a cambiar nada, es que sigue manteniendo los mismos postulados que tenía al comienzo de la legislatura y nosotros pues, hemos estado insistiendo y cediendo pues, en las partes que uno... ...pensábamos que podíamos ser eh, pidiendo ...pues podíamos llegar a algunos acuerdos ...pero no, no, está visto que no es posible. Uh -huh. Al fin y al cabo dirá alguien... ...bueno, es que pedirán mucho... ...será que piden, pues a lo mejor una concejalía... ...o piden, pero exactamente... ...qué, qué es lo que piden para que quede así claro. Pues eh, nosotros no pedimos nada... ...nosotros la pequeña parcerita que tenemos... ...que somos dos concejales... ...entonces pues también sabemos que no podemos tener tampoco... ...pues, pues grandes eh, pretensiones... ...porque no no es así simplemente permit pues, que se haga un reparto proporcional que es lo que estamos insistiendo continuamente repitiendo constantemente pues en base a hacer una profundidad una procentización sobre pues, en la democracia ¿no? o sea, ser más democráticos y ir buscando nuevos nuevos eh, fórmulas para, para que la democracia se profundice más y sobre todo pues que es muy importante que en norte ha mismo pues eh, tenemos un polo que económica y económicamente pues eh, ha perdido mucho ha perdido mucho porque ha sido un pueblo agrícola y forestal exclusivamente y ganadero Y es que ahora mismo estos este este centro primario está puesfundido pues en la miseria no y hay que buscar nuevos nuevas fórmulas para, para rehacer un pueblo para dar una nueva orientación a este pueblo económicamente y culturalmente y más que nada se trata pues de conseguir que todo el mundo pues trabajemos en eh, junto, conjuntamente no tanto pnv como 10 como nosotros no y para evitar un nuevo pueblo un nuevo pueblo pues con esas características que nos llevan pues a una fórmula para, para, para potenciar de nuevo la economía y Esa, esa participación, eh, ¿dónde debe darse? ¿En las comisiones? en las pre ¿Tener presidencias de comisiones exactamente? Porque ese, el reparto podrían decir, bueno, pues ¿en qué, qué se basa? ¿Qué es lo que quieren exactamente? O sea, que les den a los grupos algún tipo de, de protagonismo dentro del organigrama municipal no exactamente, pues cada uno pues que tenga unas presidencias de unas comisiones por las presidencias correspondientes que nos, que nos correspondan y en demos eh, bueno, o a sea, los organismos esta municipales pues también que tengamos pues protagonismo los demás también. Y pues formemos un bloque pero entre los tres, entre los tres grupos, no sea pues eso, ahora mismo pues las presidencias están ocupadas todavía, tanto en los organismos esta municipales como en los municipales y claro, pues no se corresponde tampoco con la realidad de las mayorías. Mm. Bueno, pero, o sea, que de momento no, no parece que, que haya solución... No, no, se han cerrado, se han cerrado en banda, diez cerrado en banda, eh, y, y, vamos, pues, pues pues parece que no hay forma de negociar eso. Nosotros, pues, eh, ante esto, pues nosotros ellas, pues, nos en la oposición, haremos nuestra labor de los dos desde la oposición, y donde estemos de acuerdo, pues de acuerdo, y en lo que no, pues pues estaremos en contra, así de claro. Uh -huh. Bueno, pues esa es la, la situación en este momento. En el ayuntamiento de, de Orozco teníamos la falta de comunicar con Pachi Mimenza de Bildu y lo hemos hecho, hemos conocido su opinión sobre este asunto. Esperemos que pronto haya algún tipo de, de solución ¿no? y de y de contacto y de entendimiento. ¿Eh? Ojalá sea posible. <risa> Pachi Mimenza, es que ricasco. Venga, soy... Agur, agur,